Nada, fui invitado al programa, yo soy Gregorio Casaroff, hola, mucho gusto, y ¿qué vamos a hacer hoy en Onda Sonora? Vamos a entrevistar a Javier Piñango, Javier Piñango, uno de los másters de la electrónica española, sí, es verdad Javier, es que vale, lo tenemos vale. aquí a Javier, él pone caras, pero es verdad, es verdad. Vale, vale, vale, vale. Sí, no, sí, no, sí. no voy a discutir con No, ti. no discutes, <risa> no, sí, son muchos años, ¿no? Son muchos años, vamos a hablar de todo eso, de los años de Javier, vale. y pero en particular de eh, tu último trabajo. Bueno, hola Javier. Hola. Encantado. Otra vez y hola, estar por y aquí. hola Almudena también. Hola. hola. Estamos con Javier y con Almudena, sí. Y entonces, eh, vamos vamos a hablar principalmente de tu más reciente trabajo. Sí, sí que es eh, Irreal 10, que salió a finales del año pasado, uh -huh. después de un proceso muy largo, que luego nos podemos detener vamos un poco, a hablar a contar de eso, sí. cómo fue todo el proceso del disco y la idea del disco. Y que, que he estado en, en estos meses presentando en concierto en varias ciudades, en Barcelona, en Andalucía, en Almería, Málaga, en Sevilla. Todo esto que decís ya ocurrió to sí, en todas sí, estas sí. ciudades. Todo, todo esto ha sido en es, durante estos meses primeros del año y ahora en el 2 de junio lo presento en concierto en Madrid, en Cruce bendito sea cruce ah, ¿no? sí. que dure y que dure y muchos años. Y que dure años, otros tantos años más. Porque tal cómo están las cosas en Madrid, ¿qué te voy a contar? <risa> sí, ya sabemos. <risa> pues bueno, por lo menos tenemos eso, algunos sitios que son un poco salvavidas. ¿no? Sí. Y lo presentaré en cruce el 2 de junio, además vamos a hacer una presentación un poco especial, no va a ser solamente el concierto, sino que antes del concierto eh, Almudena Villar y yo estaremos eh, dando una pequeña charla, Eh, hablando de la idea del disco Del trabajo fotográfico de, de Almu Qué bien eh, Esto lo hicimos ya en Barcelona Cuando presentamos el disco en enero uh -huh. Y la verdad es que ha funcionado muy bien Porque de alguna manera se pone en contexto También al público, a la gente De lo que va a escuchar Y lo, y lo que va a ver no Si ven si ven el formato físico del disco sí ¿no? Así que bueno ahí Pero ya, tenemos ahí más música también Para sí. este programa. Sí, sí, sí, aparte una selección tuya Pues una selección también, sí, no, ah, solo de Javier. Sí. sí, sí, una selección mía un poco siguiendo una conversación eh, por Facebook, por el Messenger que tuve con César y tal, eh, me sugería la idea de músicas que de algún modo sean inspiradoras para mí. Y esta vez he dejado de lado al maestro Parmegiani, que ya tuvimos oportunidad de dedicarle como tres horas de programa o algo así. Ah, tanto duró, sí. Sí, sí, más o menos, más o menos. Y, y lo he dejado de lado, pero bueno, sí he hecho una selección de, de algunos artistas y algunas piezas en concreto, que para mí sí que son muy inspiradoras por diversas razones que podemos hablar de nosotros. Que vamos a... a ver. Entonces, bien. ¿qué hacemos? Comenzamos comenzamos ya con una música, ¿no? Que seguramente es lo que la gente quiere escuchar Pues yo creo que sí, que podemos sí. empezar a escuchar pues un poco de, de Irreal 10 Irreal 10, muy bien Irreal 10 tiene... Eh, has traído algunos tracks, no todos Sí, ¿no? sí no, porque son 17, son 17 temas Son temas cortos uh -huh. eh, Luego cuando hablemos un poco del disco explicaré el por qué Eh, son temas cortos que la media es unos 4 minutos o una cosa así por cada tema yo creo que podemos empezar por el principio del disco correcto que es el, el tema 1 que es nave de motores nave de motores bien vamos a escucharlo y entonces después seguimos hablando muy bien perfecto ha, hasta luego venga <risa> Escuchamos Nave de Motores, sí que es el track que abre el Irreal 10. ¿El Irreal viene con puntitos? Eh, dice, ¿Está bien dicho Irreal o hay una manera? Sí, yo, no, yo lo digo lo llamo así, Irreal. irreal. Que, aunque esté hecho con puntos... Eh, bueno, Irreal es como una serie dentro de mi trabajo que tiene como entidad, entidad propia, uh -huh. que de hecho el primer volumen eh, salió en 2010... Y desde el principio lo escribí de esa manera Por darle sencillamente un carácter un poco especial Pero yo claro, siempre, claro. siempre he dicho Irreal, aunque la gente dice cosas rarísimas Ah, sí, ¿sí? ¿Sí? sí, sí, sí, sí. I.R. Ah, real, no sé qué Irreal Irreal ya acabamos antes sí, sí, sí, sí. <risa> Qué bueno Entonces este es el número 10 y Es, es el décimo disco Decimo, de lo que es La serie de la Irreal serie de sí, sí, Tienes exacto? otros discos Eh, sí, aparte discos que son más de, eh, digamos, de electrónica abstracta, eh, sin un sin un componente conceptual que un poco todo lo que es la serie real está bañada por ese componente conceptual, claro, sí. que, que de alguna manera lo que caracteriza a toda la serie en sí es la búsqueda de una narratividad sonora. Eso es sí. algo que yo me planteé en su momento. decir claro. bueno, Por un lado, esa idea de narratividad sonora, que además la tensión... Eh, a través del sonido, eh, fuera realmente quien iba situando esos puntos de narratividad sí. y demás. Es decir, eh, para explicarlo de una manera sencilla, que ocurrieran cosas a través de la escucha. Es que, muy bien, claro. ¿eh? Y, y al mismo tiempo el uso del sintetizador, el Core ms 20 ...como elemento fundamental en, en toda la serie, ¿no? Sí. O sea, y, aparte, pues claro, tengo discos, ya digo, de electrónica abstracta... Uh -huh. ...muchos discos en colaboración con otros artistas... Uh -huh. ...de improvisación... ¿Has de usado grabaciones de campo para ¿Sí? este álbum? No, eh, sí, en, en, en Irreal 10 es todo eh, MS-20, exclusivamente. To todo. De hecho, la gente... Eh, ...porque bueno, si vamos un poco a lo que es la idea del disco... ...que es un, un planteamiento que yo tenía desde hacía tiempo... ...quería hacer... Eh, ...de alguna manera reflejar una travesía sonora... Eh, ...a través de Madrid... ¿eh? ...y además plantearla como de sur a norte de Madrid... ...que me parece que tiene una carga ideológica también importante... ...y, y hacerlo de alguna manera hacer como una especie de travesía sonora poética... ...quiero decir, eh, cuando uno piensa en una travesía... ...con determinadas localizaciones concretas... Sí. ...lo primero que se le puede venir a la mente es decir... bueno ...habrá hecho grabaciones en esos lugares... Eh, grabaciones de campo y claro, tal uno no. Pensar eso. No. no, no, o sea, al revés lo que he tratado de hacer es eh, construir, digamos, una banda sonora concreta de ese lugar pero todo generado por mí a través del sintetizador sí. esa era la idea del de, de, de Irreal 10 son 17 localizaciones como digo, es como una travesía de sur a norte de Madrid Por lugares que para mí tienen un componente especial, vital, porque soy madrileño sí. y porque he vivido toda la vida en esta ciudad. Lugares que tienen un componente también político. Hay una cierta lectura política en, en, en todo el disco. Sí. Y lo que quería además era hacer un trabajo total en el sentido de... Eh, plantear esas 17 localizaciones con una imagen, y aquí entra en acción Almudena, uh -huh. una imagen, un pequeño texto eh, escrito por mí sobre ese lugar y la banda sonora de ese lugar, es son como postales sonoras. Claro. Y de hecho en el formato físico del disco, lo que encontramos es aparte del CD son 17 postales con la foto de ese lugar, ese instante captado así, ¿no? En sí. zas. Y en el reverso, ese pequeño texto del que hablo. Que es absolutamente bonito porque Javier nos ha regalado uno a mí y otro a César. Muchas gracias, Javier. Un placer. Y gracias a Almudena también, porque son sí. tus fotos. Así que gracias a los dos. Sí. Eh, y es realmente lindo. Bueno, pero acá no se puede ver. Así que tenemos la música. Vamos con la música. ¿Escuchamos uno más? Aún? Sí, escuchamos un, un siguiente tema. Sí, sí. Eh, Hotel Mediodía. Sí, Hotel Mediodía, que es... Eh, bueno... Estamos en Madrid, yo creo que todo el mundo sabe cuál es el hotel mediodía Glorieta de Atocha, en de la estación Ese hotel, ese edificio blanco Que tiene un cartel sí, sí. arriba que pone Efectivamente, pone? hotel mediodía, mediodía claro. Y bueno, es un lugar Que precisamente para mí es sugerente Diciendo, bueno, qué ocurrirá ahí Más allá de esas ventanas De, de ese hotel no Es el tema 4 de, del disco Vamos a escucharlo entonces Estamos en Onda Sonora. Estamos escuchando Irreal número 10, es el 10 de la serie Irreal por Javier Piñango, ¿sí? Y escuchamos Hotel Mediodía. ¿Dónde quedaba el Hotel Mediodía entonces? El Hotel Mediodía está en la glorieta de Atocha, eh, está justo enfrente de enfrente de la estación, está al lado de del de Reina Sofía del edificio antiguo. ¿No? Sí. Sí. sí. Y, y es un hotel que lleva toda la vida ahí O sea, yo lo he conocido siempre Desde que desde que era pequeñito Y me llevaban por ahí Allí estaba el hotel mediodía siempre sí. Y siempre he pensado digo, Joder, ¿un hotel tan grande ahí? Es como... Eh, a mí me evoca un poco la, la cosa esta antigua De los hoteles que se hacían al lado de las estaciones de tren ¿No? Eh, que es una cosa como muy de los años 50, 60 o algo así ¿No? Y pero siempre pienso decir, joder o sea, ahí tiene que haber pasado una cantidad de cosas increíbles no sé, para mí es muy sugerente, sugerente. no conozco nada que haya pasado ahí nada. pero me las imagino ¿Has estado dentro del hotel? Está, solamente en el hall, en nada, el más, hall pues. nada más sí, por una amiga que, que en un momento determinado se alojó allí y tal, pero, mm -hmm. pero ah, así que hay un contacto un contacto casi bueno, directo hubo, Sí, Rosa Ruti yo estuvo alojada allí en, en Nath Spiro, en, en un concierto que hizo en la Casa Encendida, estuvo alojada pero ya te digo más allá del hall yo sí. no no no, no entra en ninguna habitación no, decir. No, no pero no he descubierto eso... ningún cadáver ni, ni nada, fantasma, pero, ni pero nada, bueno así. pero la música igual había hablamos antes de se sí. baño un misterio en la música y sí sí sí o sea ahí hay, hay como un, un punto de efectivamente de misterio también de, de eh, es un tema que va es el siguiente a un, a un tema que es eh, la estación de atocha y de alguna manera están como conectados ¿no? ya te digo que hay ese punto de de llegar a la estación de Atocha, encontrarte con el hotel, en fin, narratividad, narratividad. Narratividad. Tomar qué bocadillo bueno. de calamares en el brillante, que está, que está, eh, que está ah, abajo, abajo, <risas> abajo, efectivamente. Ah, el brillante, ah, claro, claro, claro. El brillante está ahí. Ahí ubico mejor. <risas> está ahí, sí, sí, Total, sí. Total, qué sí, bueno, es ahí. Es ¿no? claro. Sí, sí, sí, sí. sí, sí. Sí, Exactamente, el tema el tema claro. del, de los calamares fundamentales. Claro. Para un bocadillo después de llegar a Madrid. Claro, o es que uno se imagina pues eso, el señor ahí con la maleta de cartón llegando decir, bueno, tomo un bocadillo de calamares y el hotel mediodía. Sí. <risa> Historias de Madrid. Historias de Madrid. Muy sí, bueno. Sí. Y entonces aquí que tenemos tenemos otro tema que es viaducto, el sí, viaducto ya, de, ya, el, de el viaducto de, de, de sí, sí, sí, de sí. la calle Bailén. De Bailén, Bailén claro. Sí. sí. Sí, bueno, podemos seguir hablando un poco de todo el proceso del disco, o sea, ya, ya he explicado la idea que yo tenía de plantear esa travesía sí. eh, sonora, pues un poco buscando la poética también a través del sonido y de las imágenes de, de esas localizaciones, ¿no? darle una vuelta también a, a lo que es Madrid... Eh, yo digo que de alguna manera este disco Es una especie de declaración de amor y odio Por esta puñetera y jodida ciudad claro. Que es eso Donde he nacido, donde vivo Donde ha nacido Almo también y donde vive Y que la amas y la odias A partes iguales o sea, Hay sí. momentos en los que, que te, liar, te liarías a hostias claro. tipo, Con muchas cosas de Madrid Pero también hay Hay un punto especial Pues probablemente porque es nuestra ciudad Porque no sé Y hay un componente también sentimental con el que Eh, yo también he querido jugar, ¿no? Y, claro. y tratar de buscar eso, una poética en general de todo. Hay una parte fundamental en el disco, ya lo hemos hablado, en eh, especialmente el formato físico, que son las postales y son las imágenes. Yo quería que el disco fuera tal y como va, en una cajita de cartón, con esas 17 postales, con el CD metido dentro también, una hojita con los créditos y tal... Cuando yo imaginaba todo esto, tuve clarísimo desde el primer momento que, por supuesto, quería contar con Almudena, porque, de hecho, además había trabajado con ella, ya había diseñado eh, varias portadas de discos oh, míos, uh -huh. de discos de Juan Antonio, Juan Antonio Nieto, de los que habíamos hecho Juan Antonio y yo juntos, uh -huh. y cuando yo pensé, digo, a ver, quiero 17 imágenes de Madrid, Almudena, y rápidamente hablé con ella. Esto estamos hablando del año 2020, el proceso ha sido larguísimo Largo. porque entre medias ha habido una jodida La pandemia, pandemia ocurrió, muchas cosas, muchos contratiempos, dificultades y demás, pero bueno, el resultado es que por fin esto está ahí. Y, si te parece, podemos escuchar esta pieza, Viaducto, y luego que Almudena os cuente un poco. Hablamos de... Yo te, yo te voy, de, te voy de, de sugiriendo ideas. ideas. Tú sugieres, sí, sí. Es que yo estoy, en realidad, yo estoy mesmerized, como dicen Anil, <risa> claro, escuchando la historia, porque sí, está, sí, sí, sí. está genial, está genial. Vamos entonces con Viaducto. Viaducto, sí. Viaducto de Irreal 10. Bueno, este fue, ups, este fue el viaducto, viaducto, sí, track 6 de Irreal 10 de Javier Piñango, aquí con nosotros en el estudio, con Almudena también, Almudena, Villar. Villar. Sí, sí. sí muy bien, claro, sí. Es que para Almudena hace años que nos conocemos, pero Almudena <risa> es Almudena <y> yo soy... <risa> o, o Almudena. O, o Almudena. O Latimeria. O Latimeria, ah, la <risa> total. Sí, es conocida como Latimeria Cuffer. <risa> sí, es verdad. <risa> Sí, es que estamos a nos conocemos hace años en realidad sí, casi no parece casi no aparece, mucho, casi no aparece ¿no? pero dice así pero bueno volvamos a nuestro tema que es eh, tu disco y el viaducto 10 el viaducto perdón track 6 del ir realal sí, 10 el tema, es el tema 6 hay una cosa que, que, que, que de alguna manera está presente en todos los temas porque yo lo que trataba de, de darle y creo que he conseguido, modestamente hablando y Eh, a esta travesía, al ser 17 temas que son eso, planteados como postales sonoras, eh, primero quería que fueran temas cortos, todos tienen una duración entre 3 minutos y medio, como mucho 4 minutos, 4 minutos y algo, eh, que además es una manera de trabajar relativamente nueva para mí, porque normalmente siempre he trabajado con... Eh, temas evolutivos muy sí, extensos en el mundo en general también claro. de la electrónica, Exacto, ¿no? la ¿no? forma larga Entonces, de repente más. ceñirte a algo así, o sea, a nivel de composición creo que ha sido un trabajo yo, del que estoy particularmente muy orgulloso. Claro, no está, no está se bueno, se te obliga a poner el foco, ¿no? Exacto, ya, tienes que concretar muchísimo, sí. ¿no? Muchísimo decir, bueno, en, en esta idea, ¿no? Eh, la tengo que plasmar en 3 minutos y medio, 4 minutos, claro. Y luego lo que quería buscar era eh un sentido de eh, continuidad a lo largo de todo el disco. Es decir, esa idea de travesía que realmente se percibiera sí. escuchando los tracks uno detrás de otro. no Entonces es una idea de como de movimiento que está presente en todos los temas, aunque hay temas que son menos rítmicos y más ambientales, digamos, pero sigue estando presente ese cierto componente de movimiento de, para darle esa idea de travesía. ¿Recomendable entonces escucharlo... Del tirón ¿no? para, mí, sí, decir, para mí sí para mí sí o sea porque es cuando tienes la idea completa de ese recorrido uh -huh. que, que, que he querido plasmar ¿no? sí. y luego como hablábamos antes lo que es absolutamente fundamental es el tema de las imágenes y ahí es donde almudena entra en acción yo quería hacer esto con almudena par con bueno, aparte porque somos amigos porque la quiero muchísimo y por complicidades millones de complicidades Eh, porque tiene una cosa eh, dentro de su trabajo fotográfico que a mí siempre me ha encantado y me ha parecido muy especial y muy reconocible ¿no? que es la capacidad de microfotografiar espacios eh, no sé cómo explicarlo muy bien, pero es sí, como raro, captar, cómo... <risas> captar un, un una pequeña parte de algo eso. y darle un protagonismo especial que de alguna manera adquiere una nueva dimensión ¿no? sí. y eso... Eh, Eh, quería que se planteara también aquí, aunque estamos hablando de localizaciones muy conocidas y de fotos de alguna manera muy cotidianas, de lugares de, y demás, pero creo que tienen ese ese carácter especial del trabajo de, de Almu, que por cierto nos puedes contar algo, claro, ¿no? explicar si, algo de cómo fue. de cómo se fue planteando todo si esto. ¿no? Mira, eh, Javier me, me propuso en eh, foto, hacer fotografías de 17 puntos y ya me los dio ya me dio el listado de los de, eh, de las localizaciones bueno a mí me encantó claro estaba contentísima y, y ya incluso porque a mí me gusta mucho fotografiar madrid ya me dio eh, ya ya le enseñé algunas que tenía y le gustaron ah, sí, por ejemplo sí, sí. Ah. ya tenía eh, nave de motores y ah que le gustó mucho sí, y tenía eh, las torres, las cuatro torres, que también le gustó mucho, tenía varias, eligió. Y de nave de motores también. Y entonces me puse a fotografiar ya, pero yo caí muy enferma. Sí, hay, como decíamos, ha habido un proceso muy largo. Ha sido terrible, muy, terrible muy ¿no?, el proceso. Yo corregado. caí muy enferma... Eh, eh, no podía ir a fotografiar a ningún no, lado claro. eh, eh, Luego llegó la pandemia No, sí. primero llegó la pandemia Primero llegó la pandemia Nada más acabar la pandemia Me salgo a fotografiar Y ahí esto de un avance grande Sí. Hice muchas fotos, lo pasamos muy bien, porque yo le mandaba las fotografías, él decía, pues esta no, pues esta sí, Juan Antonio aún vivía, y decía, mándale esta, mándale esta, que le va a encantar, tal. Y Juan Antonio acertaba Y acertaba siempre, siempre, de pleno, porque... Siempre, ¿cuál era la que me iba a gustar? Le mandaba cinco sí, sí. seis y decía, Javier, esta... La que había elegido... La que había pensado Juan Antonio. Juan Antonio o sea, ya, que tiene increíble. Tiene que conocerse bien. Increíble. Sí, sí, sí. Y, y bueno, fui haciéndolas, hice muchas. La verdad es que tengo sí, sí, un, ahí, archivo, ahí. un archivo de fotografías inmenso. Bueno, eso es muy profesional, está bien. Sí, toma sí, muchas sí. fotos. Y claro, lo... y también le di no, muchas sí. a elegir sí, sí, eh, sí, para sí. Que, que él pudiera... Claro. A, también adaptar a la música a, uh -huh. o al texto porque los textos son muy importantes sí, sí, en, sí. en este disco yo creo no son eh, tienen esa, esa rabia y esa de hecho, fuerza de hecho, fíjate, que, está sí, todo o sea, dejar, a par, a par, aparte ¿sí? de la idea inicial que yo tenía y que ya más o menos tenía como un, un pequeño esquema mental de lo que quería hacer a nivel sonoro y a nivel escrito sí Eh, el punto de partida definitivo para todo eran las imágenes mm. es decir, a partir de la imagen claro. yo ya tenía como como un boceto digamos en la cabeza ¿no? sí. pero a partir de las imágenes cuando yo eh, ya directamente empecé a crear los temas un sonoro, estás diciendo, sí. ¿no? Sí, una de, idea una idea de y... qué tipo de sonoridades ¿Cómo? voy a utilizar claro si sí, eh, si voy a utilizar algún tipo de secuencia rítmica o no este tipo de cosas sí. pero realmente cuando me puse ya directamente a componer y grabar los temas es a partir ya de tener la imagen bueno. la imagen seleccionada sí. y luego en, en una vez hecho eso es cuando ya terminé de escribir también los textos que van en el reverso de las fotos pero sigue algo sí, no, contrario eh, por ejemplo hay, hay fotos de, de zonas de madrid que son madrid pueblo. Yo lo identifico ah, sí, como Madrid sí, Pueblo, sí, sí. ¿no? Pues la Plaza de Santa Cruz sí. o la Plaza de los Guardias de Corps. Es sí, ese Madrid sí, Pueblo, ¿no? Madrid, pequeña ciudad. Sí, sí. Luego está pues el Madrid Burgués, eh, monumental, pues en el Fronton Betijay, en, eh, en el Hotel Mediodía, en, en la estación de Atocha... Y el, luego está el, el Madrid subterráneo, el subterráneo. de determinadas estaciones de metro y determinadas claro. localizaciones en el metro sí. hay varias localizaciones me de metro muy, muy por ejemplo, importante. al hacer las fotografías de Pacífico, casi me voy detenida, ah, no. porque yo es que no, no, se no, se puede, no era no se muy se consciente fotos, no, no, no, de que no, no se, no se pueden hacer, hacer a las infraestructuras de transporte no, no se puede claro, fotografiar no, yo no era muy consciente del tema y me puse a tirar fotos porque he tirado fotos pues también eh, incluimos Chamartín en, sí, sí, en eso, el eso disco es. yo me fui a Pacífico y me puse a tirar fotos y de repente me vi rodeada por cuatro policías de paisanos sacándome la placa y diciéndome lo, qué hacía lo, lo bonito que habría sido que te hubieran detenido y tal, porque a nivel pues no, promocional, promocional habría promocional, sido fantástico ¿sabes? No, una pregunta ¿eh? ¿y las fotos te pidieron las fotos o que las borraras? No, Eso no, no, dije ay, yo ah, se que... a todo el mundo haciéndose selfies, yo me hice ay, la tonta es que no ah, porque realmente. entonces cuando todo, todo el día. claro, todo el tiempo, cuando sí. la policía me empezó <ríe> así a además muy mm, entraron como muy violentos, yo me hice un poco la tonta y empecé a decir, ay, yo es que como veo a todo el mundo, yo no sabía si tiene, es que acá estamos en la radio entonces no se ve, pero Almudena tiene una, una, así, una pinta de buena, total sí, entonces, no, no. Pero que, creo que peligro cero el cambio si nos dicen a tú bueno, sobre todo tú y eso que no tengo las gafas oscuras ahora, <ríe> bueno, bueno, soy más amenazante ya, ya, ya. bueno, el caso es que bueno, se es resolvió diciendo ah, no, no, no se preocupe, no, no hago ninguna más claro, la que la que está en el disco fue después de eso o sea, pues, <risa> <risa> sí que hice <risa> ah, pero bien. bueno eh, bien. en fin y luego hay unas Ay, fotos, bien, estás, hay claro. unas fotos eh, por eso decía yo lo de la travesía sur-norte porque hay unas fotos ya lleno eh, hacia la zona norte de Madrid como por ejemplo los túneles de Azca ¡ah! Oh que de hecho sí. luego escucharemos el tema podemos hablar sí. de eso después sí eh, que reflejan en fin, es que ahí está un poco la parte esa del componente político que eso lo podemos, lo podemos hablar después cuando llegue sí. el tema pero ahora tenemos eh, justamente la plaza de, de... Guardias de Corps claro. que es la placita que hay al lado de la entrada de Conde Duque, Conde Duque. sí que es un poco lo que decía Almo ese Madrid Pueblo de ese, una placita la placita al lado sí. no la que está enfrente la que está enfrente la... de la sí, entrada sí, de claro, sí, de sí, sí qué bueno queda cerca de casa pero esa. es una placita con, con con muy dedo. muy muy especial no y es un poco ese punto del Madrid de Pueblo que esperemos que se pueda conservar sí, y que resista así. a todos los especuladores etcétera etcétera toda ah, la fauna corrupta política que hay en Madrid sí, sí, sí, sí okay. con dientes afilados efectivamente <risa> vamos a escuchar entonces el tema Sí, Plaza de Guardia de Corp Conde Duque Eso es. uh -huh. Aquí vamos Bueno, escuchamos Plaza de Guardias de Corp. Conde Duque, que como dijimos es muy bonita. Sí, es como un, es un, un pequeño rincón de ese Madrid pueblo que, que todavía se conserva y esperemos que se siga conservando sí, y sí. sobreviva. Y tal. Lo deseamos todos. Sí, estamos escuchando temas de irrealidad. 10 de Javier Piñango con fotos de Almudena Villar y tus textos también sí, ¿sí? Es, que sí, no, sí. no estamos hablando ahora, vamos a hablar un poco de los textos sí um, y nada, esta música fue producida a lo largo de un par de años entonces con todo lo que dijimos pues, que, eh, ¿no? o sea, todo el proceso del disco eh, arranca en 2020 pilla la pandemia pilla también la enfermedad de Almud eh, sigue durante 2021 hasta principio de 2022 Pilla por desgracia y, y bueno, eh, la muerte de Juan Antonio eh, antes de que el disco estuviera terminado. Juan Antonio es una parte fundamental de este disco. problemas de Juan Antonio, que es Juan Antonio Nieto. Exacto. Eh, Pangea. Un, sí, sí, es una parte fundamental porque, de alguna manera, está presente en todo el disco. Él, por supuesto, conocía todo el proceso. Ya hemos comentado que, por ejemplo, cuando Almu iba preparando fotos... Sí él miraba sí, y sí. Él sabía perfectamente cuál era la que yo iba a elegir que está muy bien sí. punto de conexión que teníamos Juan Antonio y yo el disco de hecho no podía ser de otra manera, está dedicado por supuesto a, a Juan Antonio y como digo ha sido un proceso largo pues pues eh, que arranca en 2020 y termina en 2022 o sea, con muchas dificultades, pero bueno, también yo creo que eso ha servido, lo veo ahora de, mirando hacia atrás creo que ha servido también para que el disco madurara y Finalmente madurara sabes y, y no haya sido una cosa de bueno ya está no no o sea ha habido que currárselo, pero mucho mucho mucho sí. antes de continuar con eh, nuestro tema de hoy de mm. eh, nada un recuerdo para juan antonio sí, sí, por y supuesto. también la recomendación para todos los que nos están escuchando eh, nada que consigan su obra con Cómo, sí, ¿Cuáles hecho, son los canales a través de los cuales se bueno, puede está, escuchar? Está, eh, hay un, la verdad es que tiene una discografía enorme. no Hay discos publicados en formato físico, en cantidad de sellos, en Bandcamp está publicado prácticamente todo. Finalmo mm. aquí, en ese sentido, puedo sí. decir. De todas maneras, dentro de la música que vamos a escuchar después, yo he seleccionado también, por supuesto, una pieza de Juan Antonio Pérez, de mi disco favorito de Juan Antonio es eh, dentro de esas músicas inspiradoras. Sí. Eh, pues por supuesto Juan Antonio tenía que estar. Bien. Entonces no. está bien. Cuando lleguemos ahí al Juan Antonio? Sí, sí de, ahí, ahí de nos podemos eh Sí, claro. no, nos vamos a explayar y eso yo para sí, que sí, la sí. gente sepa dónde encontrar la sí, música sí, sí. y la tuya también luego claro, también de, vamos a hablar de, de Javier Sí, no, en, en el Bancam de Audiotalaya, ¿no? Del sello que ha editado pueden Sí, sí, bueno, encontrar... en concreto, no lo hemos dicho, y Real 10 está publicado por el sello Audiotalaya, hay una edición limitada de 100 copias en formato físico, pero está, por supuesto, en el Bancam de Audiotalaya, entonces ahí lo pueden, lo pueden encontrar, y de hecho también las fotos y todo en la edición digital también son descargables, o sea que... Que está, que, está, está que está disponible sí, que hay está un pdf disponible. con fotos y textos y, y los textos genial sí. y aprovechamos entonces aquí para recordar que vas a presentar Irreal 10 bueno, vas a presentar Irreal 10 o es, vas a tocar no, no es, en, eh, en vas, nombre, eh, Irreal 10 va a estar es. eh, el concierto centrado exclusivamente en Irreal 10 ah, sí, ese, sí, sí. Sí, sí. el Bien. 2 de junio en Cruce y como hemos dicho antes eh, antes del concierto habrá una pequeña presentación, una pequeña charla Eh, donde estará almu también y donde hablaremos explicaremos un poco todo esto que ya estamos contando aquí en versión resumida sí. eh para de alguna manera poner en contexto a la gente, la gente. Eh, y, y sepa realmente qué es lo que qué es lo que hay detrás de ir realidad Qué bueno eso, eso qué ayuda a apreciarlo Es apreciar la es una manera de digamos de poner en contexto. Muy bien. De hecho lo he hecho en, en, en las ciudades donde he presentado ahora en conciertos el disco en estos meses. Sí. Lo he hecho en todas Y la gente, de hecho, lo agradece, porque de alguna manera lo decía antes. Al acabar el concierto decía, joder, eh, efectivamente, o sea, eh, eh, con, o sea claramente eh, lo que has explicado está ahí. Está ahí, o sea, está ahí, ¿no? o sea que, que probablemente lo habrías sentido también, aunque tú no lo hubieras explicado, pero uh -huh. de alguna manera has puesto en contexto sí, lo, que, que, lo que luego hemos escuchado. Claro ah, sí. pues, mm -hmm. Quiero recordar que habrá copias a la venta. También del disco. Ah, sí, sí, sí. claro. Sí, alguna, algunas copias físicas. Bueno, bueno, eh, bueno lo, claro. luego lo vamos a volver a recordar en el rato Muy que bien. nos queda y vamos a pasar la dirección de cruce también sí, para sí, los sí. que sí. están en Madrid o que vayan a estar de paso, viniendo de donde sea, eh, puedan ir. Uh -huh. Continuamos con más músicos. Asca Túneles, eh, seguimos ese itinerario sur-norte. Sí. Llegamos a un punto... Eh, donde esto ya conecta con esa lectura política también sí, de la que yo sí. hablaba al principio, eh, los túneles de Azca, para que la gente se haga una idea, si no los conocen, están en la Castellana, están ya en la parte de la Castellana, pues que es próxima al Bernabéu, etcétera, etcétera. Es el reflejo, o sea, esos túneles y todo lo que era el complejo de Azca era eh, realmente el reflejo de lo que era eh, el capitalismo de los años 70. Del, del tardofranquismo, de la última época del franquismo y la primera época de eso que se llamó Transición, eh, donde está la Torre Picasso, ¿no? El, uh -huh. En fin, la Torre del Banco de Santander, todo, todo, todos estos edificios y demás, en ese momento era como, guau, pues eso, el... el el, el capitalismo salvaje instaurado en el Madrid Madridro 70. La torre que se quemó, ¿cómo se llamaba? Efectivamente Windsor. la Torre Windsor, Windsor. La Windsor, la Torre Windsor, en fin, toda esa toda esa zona. Pero lo más divertido es que efectivamente se hicieron cantidad de túneles de pasadizos, hay, hay túneles para coches y demás, pero también para peatones, ¿no? Por debajo de todos esos edificios y demás. Pasear ahora mismo por esos lugares es eh, como como the walking Dead no o sea, <risa> lo digo en cuenta son espacios completamente abandonados subterráneos oh, wow. donde no hay nada Sucios ni nadie feos. es como una sensación de, de, de apocalíptica no O sea como si fíjate como si el capitalismo de verdad hubiera muerto cuando nos decían que se estaba muriendo que luego comprobaremos que para nada se reinventó unos cuantos metros más adelante de la castellana mm -hmm. pero pero tiene esa, ese punto desolador y mm, tremendo no que la foto precisamente que hizo Almudena sí. de uno de esos túneles es probablemente una de mis fotos favoritas de todo el disco sí. Qué bueno. es muy Lynch tiene un toque sí, Lynch es un, es un paisaje mm, como de, de David Lynch sí. efectivamente <risa> espero que todo esto anime a nuestros oyentes a Nada, nada. a ir en busca del material eso, eso espero sí, claro. sí. Sí. yo creo que lo podemos escuchar vamos a escuchar la pieza ¿sí? de azka túneles Azka túneles. estamos escuchando a Javier Piñango en Irreal 10 su edición más reciente escuchamos Aska Túneles, sí. ese es el nombre del track sí, sí, sí, y eh, este track todos en realidad tienen un, eh, es un prosa Sí, sí, es, es un pequeño texto, texto... Eh, Ya digo que la idea la idea del planteamiento de las postales sonoras, pero claro, es postal sonora escrita y visual. O sea, tiene todo, es un todo. pack de todo ¿no? <risa> Y son son textos pequeños, bueno, es una especie de prosa poética o como la queramos llamar. Sí. Si quieres eh, puedo leer, por ejemplo, el, el texto que escribí que va en el reverso de la postal precisamente de esta pieza que Verde. hemos escuchado de Azca Túneles. Sí y que de alguna manera define lo que hablábamos antes a, a propósito de lo que era Azca y, y en fin, de ese de ese capitalismo y demás ¿no? Castellana millonaria y por debajo absolutamente hueca adivina qué encontrarás en el pasadizo un palo o nada es un pasillo mortuorio de luz blanca o ligeramente verde o azul o vaya usted a saber en realidad no es ni hay nada es una fase de cero Y sorprendentemente, la claustrofobia es aquí más agorafobia que otra cosa, en este espejismo invertido. Bueno, pues eso es... Buenísimo. O sea, que haces eso música es. y también escribes. Yo he escrito toda la vida. o sea ¿Sí? De alguna manera es algo que siempre he oído unido a, a lo que he hecho. Y bueno, de hecho, hace muchísimos años también ejercía como periodista musical. Ah, también, sí. También, hace muchísimos, muchísimos años. O sea, ¿Sí? que Sí, sí, pero el tema de la escritura... Siempre ha ido unido, ha estado más en primer plano o en segundo plano, pero pero siempre escrito, o sea, eso es, es cierto. Tus otros lo álbumes... <ríe> lo confieso, confieso que he escrito. Eh, eh, um, ¿Y tus otros álbumes eh, también tienen...? Pues mira, tienen por ejemplo, el, el Irreal 9, el anterior a este de la serie de Irreal, eh, precisamente ahí sí que había textos además más largos, porque además era un trabajo... De hecho, bueno, Irreal 8 y Irreal 9... Eh, igual que aquí, eh, digamos, el, el telón de fondo es Madrid En ese caso era la Alpujarra de Granada uh -huh. Por una cuestión también eh, vital en este sentido Porque mi padre era de un pueblo de allí Y de alguna manera quise recrear también eh, Todo ese paisaje absolutamente extraterrestre ¿no? De la Alpujarra de, En fin, es un, es un paisaje muy especial no Y también dándole un cierto enfoque político a todo eso Y en el Irreal 9 en realidad era un librito Donde el audio... No, no, había, no estaba en, en, en CD, sino que el audio, eh, lo que venía era una clave para descargárselo de internet, sí. pero un librito con fotografías antiguas de la pujarra y con textos escritos por mí sobre el tema de la pujarra. Los discos anteriores no, son solamente música y demás. Pero sí es verdad que cada vez eh, me gusta más esta idea un poco de multiformato, ¿no? De, sí. de, de, de donde esté presente el audio que... Indudablemente es el principal protagonista, es el elemento fundamental. Eres audiocéntrico. Sí. <risa> Lo leí hace poco de un músico. No, no, pero es así. Yo también, yo también. Sí, sí. Audiocéntrico. Pero me gusta también Luego, esa idea de, sí. de, de buscar un formato un poco multiforme. ¿no? Sí, sí. Y, y bueno, con pequeñas pinceladas escritas, con, dando la importancia también al tema de la imagen, etcétera, etcétera. Qué bien. ¿Sí? Escuchamos un tema más técnico. Tenemos una más. Podemos realidad. escuchar sí. eh, que es Cuatro Torres, que es el tema que cierra precisamente el disco, ah, es el tema 17, sí. son las cuatro torres que hay pasadas plaza de Castilla a la Castellana, sí. es donde el capitalismo se reinventó, eh, absolutamente, eh, claro. pasó de Azca y de ese espacio ahora mismo abandonado de los túneles de Azca sí. al uh -huh. megacapitalismo, uh -huh. en fin, de las cuatro torres y demás, y, y, y todo lo que eso representa. pero meten más. Sí. Efectivamente, porque tenemos ahí la la la operación Chamartín, sí. donde van a construir to una torre creo que todavía más alta que estas cuatro y donde, en fin, veremos a ver hasta dónde nos lleva toda la especulación y demás, uh -huh. que por cierto, además Salmodena vive muy cerca muy de de cerca lado, de ese vamos. lugar, con lo cual conoce bien ese ese barrio que también es curioso, ¿no? Porque tienes al lado lo que es la parte de Bravo Murillo y tetuán que es como muy popular en ese sentido y al lado tienes los mega negocios y y eso y las megatorres con todo lo que eso implica y los del mega dinero hay y el mega pelotazo entre las cosas que se va a hacer con la operación está chama está esto en la música lo que vamos a escuchar ahora en cuatro torres o no entonces el... yo creo que... Que, que sí o por lo menos a mi manera evidentemente pero sobre todo con el final porque el final es muy abrupto y ¿no? ah. que... puede ser que, puede ser que, profético si sí, efectivamente que algo cae sobre nosotros ¿no? de o sobre ellos o sobre todos bueno eh, ojalá cayera sobre ellos pero, claro, ellos, pero, pero, pero en fin. estamos todos juntos así sí, que sí, sí, sí. nada bueno entonces cuatro torres del irreal 10 de javier javier piña echamos cuatro torres, ¿no? Las cuatro torres y, y las cuatro torres acá había un oh, sí, de, de, de bueno, huyendo, la, la, huyendo ya sabes. El eh, buje, ¿no? y, <risa> claro, y todas esas cosas sí, sí, sí, y bulle, las bulle, las, botinas, bulle, claro, las comisiones, efito en esas cosas. Sí, pasan cosas hay, sí, sí. hay fricción y efectivamente y, hay fricción, fricción y en general nada, Cuatro Torres, entonces este es el tema que cierra Irreal 10. Estuvimos escuchando una selección elegida por el propio Javier Piñango de su Irreal 10, el décimo de la serie Irreal en este caso dedicado o mm, enfocado a eh, Madrid. Sí, sí, sí, hacer una a, a idear es una una posible travesía sónica de Madrid de sur al norte. Sí, eso es la música de javier Piñango sus textos también su prosa poética sí pero filosa y las fotos de almudena Villar sí. algunas hechas para este proyecto y otras casi todas casi todas pero sí. también has hablado antes sí, de dos, sí. fotos que ya existían y que, ya existían. Sí, la de, y que la, entraban la nave de motor nave de motores, nave ¿no? de motores y cuatro torres sí, entonces sí. irreal para para quien no te conozca Y no tenga acceso a alguna de tus 100 copias físicas Eh, cómo pueden acceder a esto es, en... está publicado por el sello Audio Talaya donde además yo he publicado más discos también de, la, de lo que es la serie Irreal en el Bandcamp de, de Audio Talaya lo, lo encuentran rápidamente el Bandcamp de Audio, audio Talaya, audio sí. Talaya uh -huh. con I latina ¿no? es sí, audio sí, sí, todo junto sí. audio, Talaya, audio Talaya y en el Bandcamp del sello eh, encuentran no solamente encontrarán Irreal 10 sino también algún, algunos discos más míos también Y, y además en la versión de Irreal 10 en Bancam también está la opción de descargar todo lo de que descargar. Es, las fotos y los Y, textos. y los textos. Exacto. Genial. Y entonces, Irreal 10 presentado por ti, con tu presencia y tu sintetizador, Exacto. en el Cruce. En Cruce, el viernes 2 de junio, cruce, a partir de las 8 y media, 8 y media de la tarde. sé Doctor que, Fouquet, eso es número 5. Doctor Fouquet, número 5. Esto Exacto. es en Madrid. Se puede llegar... Metro Lavapiés Metro, metro Lava Atocha Pies, metro, metro Estación del Arte, es Estación sí. del arte Metro Estación del Arte o metro la, la de Sofia, Sí, hay fin, que caminar luego un poquito sí, pero sí. está ahí nomás Cruce, entonces Cruce, Arte y Pensamiento es una galería, uh -huh, uh -huh. Sí, una sí, reputada sí. Galería, galería madrileña uh -huh. y el arte incluye visuales y también eh, audio, música sí. ¿no? Sí, sí. Entonces, Javier Piñango, el 2 de junio, viernes, a las viernes 2 de a, junio. A partir de las 8 y media de la de las tarde, y, media. y estaremos Almudena y yo primero eso, eh, presentando un poco, poniendo en contexto... Importante lo que esto, hizo. sí, sí, sí, sí, vais a poner en contexto, va a haber una pequeña una charla. Una pequeña entonces... charla, y luego ya directamente, de forma inmediata, lo que es el concierto en sí, igual que hemos hecho en Barcelona, y bueno, y es un poco la misma idea. Y nada, espero que... Que, que todo el mundo venga <risa> y que lo bueno. pueda y que lo pueda sentir en directo y también, que lo pueda ¿no? sentir en directo. además en cruce que, que tiene un buen equipo de sonido por supuesto desde aquí mil gracias como digo siempre a with Matthews por por la labor que que hace en cruce y toda la programación de tanto de música improvisada Una <risa> la labor de décadas sí, sí, sí, sí, sí. de música experimental en general pero especialmente de música improvisada en cruce sí Y bueno, a Wade en ese sentido hay que hacerle un monumento. O sea sí, que, se lo merece. Que, que mil recuerdo. gracias siempre a Wade por, por por seguir manteniendo ese espacio vivo. ¿no? Mm. Qué bien. Continuamos en Onda Sonora con Javier Piñango y con Almudena Villar, invitados para presentar, como hicimos en la primera parte, The Real 10, pero ahora vamos a escuchar otras músicas que tuvimos trajo Javier. ¿Qué trajiste, Javier? ¿Y por qué has traído esta pues, música? Pues, eh, bueno, siguiendo es una idea, un poco una sugerencia de César y tal, una conversación a través del Messenger sobre músicas que de alguna manera fueran inspiradoras para mí y lo que he hecho ha sido seleccionar seis piezas de seis artistas de diferentes épocas además y, y bueno, la primera es para mí es un es, ...es un compositor absolutamente obligatorio... ...que es Morton sí. Subotnik... Eh, ...al margen de Parmellani... ...como decíamos antes... ...al que ya sí. le dedicamos tres horas de sí. programa en su momento... y ...recomendamos tal. escuchar ese programa también... sí sí eh, ...subotnik es... Eh, ...bueno, es uno de mis compositores favoritos... ...y uno de mis sintetistas favoritos... Sí. ...y esa es una cuestión absolutamente clave... ¿no? ...y hay un disco de Morton Subotnik... ...que es Touch... ...que es del año 1969... Es, eh, en concreto, en la, en la discografía de Subondi, que es el tercero, eh, que para mí es, eh, no sé si es el mejor, o en fin, estas cosas son muy subjetivas, pero sí es el que más me gusta, y en concreto la primera parte, el disco está dividido en dos partes, eh, está planteado como un LP, es decir, sí. cara 1, cara 2, parte 1, parte 2, y lo que he traído para escuchar es eh, precisamente la parte 1, la cara 1 de lo que es el disco, que sencillamente se llama Parte 1 Beginning y bueno, me parece que es una absoluta maravilla, una absoluta maravilla llena de, de una cantidad de matices eh, rítmicos, tímbricos, por supuesto todo hecho a través del Buckler, el sistema modular, el Buckler Synthesizers sí. que desarrolló Su Bodnik junto con Ramón Sender y con Polino Oliveros en su momento. Y eh, como digo, me parece una absoluta maravilla Durante 15 minutos La cantidad de cosas que suceden Se escuchan, se sugieren Y todo ello a través del bucle La construcción de la pensado. obra ¿no? Porque Subotnik tenía eso Cantidad de momentos también. distintos ¿no? sí, y, y, sí. y cómo se complementan Entre sí Me ¿no? eh, parece una absoluta maravilla Muy bien, vamos a escucharlo entonces sí, no Morton Subotnik Torch, Torch, parte 1 Escuchamos Touch Touch Part 1 ¿no? Sí, Parte 1, sí, sí, sí, el comienzo, beginning, pone sí, sí. De Morton Subotnik, un héroe, hay que decirlo así to, sí, Definitivamente, sí, sí, sí, de sí, sí. la música electrónica sí, sí. Y también de la composición en el sí. medio electrónico Aquí con entonces este touch de 1969 Es de 1969 Notable la sí. paleta sonora, no la tímpica, no, sí, en el 69 Impresionante, sí, eh, sí, sí en general, cuando uno escucha las electrónicas de, esta, de estas épocas, son un poco más crudas, que es lógico, pero... Eh, lo, lo, que, lo que tiene Subotnik es la, sí. la cantidad de detalles, o sea, a mí es lo que más me gusta precisamente detalles, de, esta, de bueno. esta pieza, ¿no? O sea, la cantidad de detalles que te encuentras a lo largo de la escucha, ¿no? O sea, y, y lo variado tímbricamente que es, ¿no? O sea, eso... Y, Absolutamente. Y es una característica muy propia de, del trabajo de Subotnik, ¿no? Sí, es sí. Bueno. así que bueno esta es una hace muchos años que conoces esta música ¿sí? pues hace, así pues hace sí sí hace bastantes años o sea y de hecho es, un, es uno de esos discos que, que he tenido siempre ahí eh, bueno pues este alguno de parmell eh, y eh, algunas cosas de laurie speaker que luego hablaremos también de ella habrá? vamos a y también, demás ¿no? sí. siempre siempre los he tenido ahí como como disco de cabecera un poco ¿no? sí. Sí, sí, sí qué bien. Y ahora vamos a escuchar Experimental Audio Research, o sí. E-A-R, o I-A-R, diría es, en inglés. Exacto. Sí, es dar un poco un salto en el tiempo en, en, en cuanto a lo que es el tema de, de trabajos electrónicos. Mm. Experimental Audio Research es un proyecto de Sonic Boom, que, que estaba en Spaceman 3. Sí. Es decir, estamos hablando de alguien que viene del mundo del rock, pero que desde el primer momento ha tenido una conexión clarísima con todo lo que es eh, música electrónica sí. y sobre todo con los sonidos analógicos y sintetizadores analógicos eh, antiguos de los años 60 y demás, 70. Pero primeros, luego 70. saliendo de, de, su, de sus bandas y demás, sí. entrando en este terreno más de improvisación sí sí o, sí, no, o, no, te, sí. O más o menos o sí bastante. o sea él trabaja sobre todo con, con, con sonidos ambientales sí. y mucho de improvisación sí. o sea, en ese sentido en, por por, la, en este experimento sí, sí. y por ejemplo generando piezas muy largas muy evolutivas y claro. demás dentro de dentro de, de de, de ese sonido más o menos ambiental Espacial también Es muy de escucha profunda Han pasado muchos músicos eh, de renombre Por este experimental audio research. Sí, o sea, es el proyecto de Sonic Boom De él, pero pero por ejemplo en, en el disco que vamos a escuchar Que es fenómeno 256 Que es un disco de 1996 Tiene varios colaboradores que, que están en ese disco sí. Entre ellos, que, que me acuerdo ahora mismo Está Eddie Prevos Eddie Prevost, De AMM sí. sí, sí, sí, sí Está metiendo percusiones en algunos sí, momentos sí. y tal Y hay algunos colaboradores más Ahora mismo no recuerdo los nombres Pero vamos, sí hay, hay partes de guitarra y demás Pero digamos que la base de todo es el trabajo con sintetizadores que hace Sonic Boom, y sobre todo con un sintetizador concreto que es el VCS3. VCS3 es, es, es, que es un sintes, antiguo sintetizador. Sí, sí, sí, los sintetes analógicos míticos. Eh, Se sí, ha sí. utilizado En de los 60, el, principios sí, de los 70. en la primera época de Roxy Music y demás. En King Entonces, Crimson también hay Crimson también lo han, lo han utilizado, sí, sí. Sí. Y digamos que todo el armazón está construido a partir de sintetizadores, pero luego con esas colaboraciones puntuales. Entonces, el álbum de Experimental Audio Research es Fenomena, Fenomena 256, de 1996. 96, Vamos sí. a escuchar Space, Space Station, Station, estación sí. espacial. Exacto, tiene un sonido muy espacial. Vamos entonces con Experimental Audio Research. Escuchamos Experimental Audio Research de su álbum Fenomena 256 o 256, bueno, porque es en inglés. Sí, sí, sí. Eh, escuchamos Space Station, eso también es en inglés, Estación Espacial. Sí, y bueno, ¿no? Ese, ese, ese, ese, ese sí, es ese eh, dron flotando lo, permanente. Los trabajos que hace, además son eso, eh, temas muy largas eh, largos, sí. e incluso hay discos solamente con un solo tema dura treinta tantos minutos, 40 minutos es esa idea de dron y luego esa idea de como de ambientes espaciales. El ambiente espacial, pero y con tal. variaciones, hay una variación. No, no, exacto Sí, sí, o sea, hay, hay, hay, hay mucho, o sea en realidad sucede muchas cosas por debajo de lo que es el dron principal Claro, digamos, ¿no? claro o sea, que sí, sí. Está bueno, por debajo hay que... Sí, sí. Invitam, invitamos a, a nuestros oyentes, que tal vez ya estén entrenados todos... A, a escuchar por debajo. Muy bien. <ríe> lo que ra. hay por debajo. Claro, claro. La música es lo que está por arriba y lo que está por debajo. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí. Estamos todos de acuerdo, ¿no? En este programa. Sí, en eso es sí, correcto. Sí. Podemos continuar entonces con Lauryspiegel. Lauryspiegel. Sí. Qué buena, Lauryspiegel, ¿eh? También una una héroa. Sí, <ríe> totalmente. Para mí es, el, es otra de mis artistas sí. ahí de referencias de hace mucho años sí y, y además con un disco que es, es su gran disco, que es The Expanding Universe, del año 1980, eh, que además resume perfectamente la manera de trabajar de ella, que también es muy especial, porque ella en realidad lo que trabaja es con computadoras, sí pero luego con un sistema que en realidad es un sistema híbrido entre lo que es la parte de computación, y demás y una parte de síntesis analógica también. Ah. Yo utilizaba un sistema que quiero recordar que se llamaba Groove y pero vamos, básicamente eh, estaríamos hablando de síntesis en este caso realizada con ordenadores con computadora. Con computadora, claro. Y computadoras, eh, no, no dicen con en, en, en Sudamérica dicen computadora, a mí es que me parece un nombre mucho más sugerente computadora que ordenador. sí, ordenador, por, ¿no? sí, sí. sí. Y, y como digo, Spanding Universe es, es, es su disco por excelencia, sí. y en este caso lo que he elegido es una de las piezas cortas, entre comillas, del disco dura siete minutos y pico, que es Pentacrom, donde hay toda una cantidad de idas y venidas rítmicas realizadas, pues eso, en este caso con computadora sí, y, y pentatónicamente, está. sí, que sí, es lo sí, que suena sí. ¿no? y, y, y como todo, en, en, como, como sucede en todos los trabajos de Laurie Spiegel también con muchísimos matices y sonoridades eh, muy muy diferentes ¿no? bueno esas son características que están en tu trabajo Claro, mm -hmm. él no lo iba a decir porque, claro, no puede pues, decir. Eh, Pero yo, que eh, no, no soy Javier, te puedo decirlo, <risa> ¿no? Y seguramente Almudena va a estar de acuerdo, <risa> ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, una variación permanente, eso estuvo buenísimo, se nota claramente. Cuando yo decía esto de, de que, de alguna manera, por ejemplo, con el proyecto Mío y Real lo que buscaba era ese tipo de narratividad, es decir, que sucedieran cosas que tuvieran un sentido, una cierta ligazón, ¿no? Pero que sucedieran cosas y cosas muy diferentes, pero sí. que todo eso encajara como como piezas en un puzzle, mm. es un poco lo mismo que sucede con Subotnik o con Laurie Spiegel, por claro. ejemplo. ¿no? Entonces, sí, efectivamente, algo de eso positivo pues, al... que habrá claro. en, en lo que yo Luego, hago. Luego cada uno intento intento pone, hacer, en ¿sí? esa construcción cada uno pone su su propia sí, sí. Su propio sonido, su propia idea, sí, sí, pero sí, sí. esta idea de, de cosas que, que se mueven y que avanzan y Exacto. que cambian, sí, sí, como, sí, sí. como un organismo vivo. Exacto, sí, porque en el fondo es algo muy orgánico en ese sentido. Sí, entonces, sí. Vamos a escuchar entonces a Laurie Spiegel en su The Expanding Universe, ese es el álbum, ¿no? Sí. Eh Pentacorm es el tema y nada, y aquí estamos en Ondas Sonoras escuchando música con Javier Piñango. The Expanding Universe de... Eh, universe, en realidad, dicen ellas eh, de Lauri Spiegel en este Pentachrome. Ese fue el nombre del tema, sí, ¿no? Sí, sí, 1980. El álbum tiene música de antes también, ¿no? Desde los 70s o algo son, así. Son piezas, sí, eh, eh, que en realidad están están eh, realizadas en varios años, ¿no? Durante claro. la década de los 70. sí Y luego, de hecho, eh, hay una segunda versión del disco que salió años después, que era ya no era un vinilo, un LP, sino que era un doble CD, creo recordar, donde había más temas de esa misma época. Sí. Y en realidad también es un es una maravilla, porque también es esos temas que en realidad no son temas extras, son temas que que se recuperaron y oh, se oh, añadieron claro, en otra claro, edición después, claro. que hay temas fantásticos también. Qué bueno. Sí, bueno, sí. vamos a investigar todo, ¿eh? sí, Javier, sí. muchas gracias por hacernos conocer esto no, a, no, a los oyentes, a César y a mí y bien. Lo vamos a usar en Raras Músicas <risa> Te vamos a dar el crédito ¿eh? Yo te voy a dar el crédito Me tienes que llevar a Raras Músicas Dale, hagamos uno con Raras Músicas raras Va a ser, ser igual que esto Pero pero bueno, pero, pero pero con otro nombre <risa> Vamos a continuar Escuchando las músicas que te inspiraron ¿sí? eh, A lo largo de tu Vida, sí. carrera Y vamos a escuchar a Juan Antonio Nieto entonces, Que es más que una inspiración es un Más que una inspiración es... Eh... Sí, y es eh, durante yo creo que los últimos 10 años pues eh, pues uno de mis mejores amigos por sí. supuesto eh, con el que he vivido cantidad de cosas, eh, he realizado cantidad de cosas de proyectos juntos eh, en fin tantas cosas hemos viajado juntos eh, tenemos a almudena que era la que formaba la otra parte de ese triángulo ¿no? sí. y, y luego independientemente ya de todo eso y de la cuestión personal, Eh, yo creo que Juan Antonio hay que reivindicarle siempre como uno de los grandes, grandes, grandes de la experimentación sonora de este país. Un gran músico, un gran músico. total Totalmente. Tengo un recuerdo muy vívido de un concierto en cruce donde actuasteis eh, tú... Juan Antonio y Jorge, Aro, y, Jorge Aro, y Jorge Aro, que hicimos tres, tres, tres conciertos solos. y luego una improvisación al final. Tres sí, solos, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero vamos, ya digo, sí, o sea, Juan Antonio, fantástico. yo creo que es, que es vamos, para mí, desde luego, independientemente de la cuestión personal, uno de los grandes, grandes, grandes. Sí. Y que ha dejado un legado, además, una discografía muy amplia, muy desperdigada a través de cantidad de sellos uh -huh. eh, de muchos net labels y demás, ¿verdad? Almu? Muchos sí. ya desaparecidos. Sí, es una la, pena. Lo eh. de los dead labels ha sido un poco Pero eh, qué estáis diciendo que entonces que esta música del table desaparecido no se consigue más? No, o... hay, hay en algunos casos eh, desgraciadamente no. Pero pero eh, pero vamos, eh, teniendo en cuenta la discografía tan enorme que tenía Juan Antonio o sea, yo creo que prácticamente está todo encontrable. Ah, qué suerte. O Antes sea, de que él falleciese, ya como empezaron a desaparecer cosas, él se ocupó mm. de pues de decir, bueno, lo cuelgo en Bandcamp, de, de subir cosas lo al Bandcamp suyo, de eh, recuperar grabaciones. Entonces hubo un rescate de la sí. música. Sí, sí, Bien. sí. sí, sí, Bien. sí. Bien. Y, luego, y luego hay también trabajos que se han editado en físico, que están también en digital, en Bandcamp, por lo que sea, sí. pero que también se editaron en físico. Yo, por ejemplo, los tres discos que publicamos Juan Antonio y yo eh, dos salieron en formato físico, físico sí. uno en CD, otro en LP, y luego había un tercero que era una grabación de un concierto que ese se sí salió en formato digital que está en Bandcamp. ¿Cómo podemos encontrar? ¿Cómo podemos cómo puede nuestros oyentes encontrar la música? Poner Mira, hay, hay que poner Juan Antonio Nieto, sí. por ejemplo. Yo creo que si sí, o, se, o sí. Juan Antonio Nieto Pangea Sí. O solo Pangea también mm, Ahí bien. se diluye bastante se Con diluye. Uh -huh. tanta cosa que Muy hay Muy bien Pangea. el dato, entonces Juan Antonio Nieto o Juan Antonio Nieto Pangea, Pangea. Sí. Uh -huh. sí. Hay mucho en Archive.org sí. sí. Bueno Archive o oh. Sí. y mucho en muchos Bandcamp, Bandcamp. Bandcamp, de diferentes sí. sellos, más el sí. él, ¿no? sí. y, y o sea, realmente es fácil de rastrear sí. sí, técnicamente poniendo su nombre en su blog nombre, está todo, yo incluso he ido actualizando algunos links que también se caen porque cambian las páginas sí, el, el link del, del blog de, es, es? Eh, Juan Antonio Nieto ya se me ha olvidado no bueno, importa, míralo. mientras lo buscamos solo solo decir que estamos hablando de esto por eh, recordar a Juan Antonio sí. por como siempre cuando alguien nos deja celebrar su vida y su Total, obra y lo que to, nos queda realmente lo que y, nos queda de él y efectivamente, y, y, y lo que nos queda que es su, su música es Absolutamente música. maravillosa Y entonces, eh, nada en y, a, el, y el recuerdo data. de todo lo que hemos vivido con él claro, y, ¿no? y, y, podemos, y, sí. y brindar con él Cada vez que nos tomamos algo O sea, brindar por él por él, y, claro, sí, y con sí, sí, él sí. de alguna manera ¿no? Sí, sí, sí, sí porque es la, la vida es así, ¿no? estamos sí. eh, Hay gente que está presente para siempre Aunque sí, no esté, están presentes para siempre Totalmente, y Y, es así Yo desde luego lo siento así Y al Modena pues que vamos a decir Sí Así que bueno Y eh... en concreto de, de Juan Antonio Yo lo que les he seleccionado Es de un disco eh, Que se llama Static Que es un disco que publicó en 2015 eh, Que está publicado por un sello griego Que se llama Plus Timbre Esto mm. está en Bandcamp si sí. buscan Plus Timbre sí. de hecho eh, Plus Timbre tiene editados varios discos de Juan Antonio, también míos uh -huh. pero vamos, en, en el Bandcamp de Plus Timbre hay diferentes discos de Juan Antonio y este disco está publicado en, como digo, en, en Plus Timbre es un sello griego, está en Bandcamp del año 2015 y eh, Static eran creo recordar que eran 6 piezas ¿no? eh, me que parece no recordar no. la que he elegido es la una que se llama Static 5, y van numeradas 1, 2, 3, 3 y que son en realidad grabaciones de campo procesadas, que era un poco como trabajaba Juan Antonio, uh -huh. básicamente, uh -huh. ¿no? O sea, eh, sí, estaba constantemente grabando, caseras, sus... luego efectivamente las cosas que grababa en casa, eh, pues eso, de percusiones uh -huh. y demás, y grabaciones de campo, y luego él lo que lo trabajaba todo con el ordenador, con la computadora. <risa> sí. sí. Es eh, decir, procesando absolutamente todo y dándole un una intensidad y unas sonoridades, para mí, absolutamente reconocibles. Bueno. O sea, yo escucho algo de Juan Antonio, sé inmediatamente que es de Juan Antonio, que tenía un sonido muy, muy especial. Qué fuerte, qué bueno, muy, qué muy bueno. Especial. Eso es lo que todos ¿Sabes? queremos lograr, ¿no? Un sí, sonido. Sí, sí, sí. <risa> Total. Sí. Bueno, entonces... Tienes, tienes sí. el link ahí. Ah, lo tenéis, ¿qué viene? Sí, es normaljuanantonionietoblogspotcom Ver, ahí Muy hay, bien Y ahí hay, bueno, ahí hay cantidad de cosas ¿no? sí. o sea, Y ahí está sí, sí. todo O bueno, o mucho entonces y, y aparte mucho, he añadido sí. un montón de cosas de in memoriam, digamos sí. Un apartado de, de los homenajes, los sí. recopilatorios, los conciertos Y todo lo que se haya hecho bueno. en su memoria Qué bueno y pues, música para escuchar que es yo, yo, yo creo que lo mejor lo que podemos hacer es directamente sí, escuchar escuchamos algo. entonces Static 5 eso ¿no? Es. de el álbum Static de Juan Antonio Nieto eso es Escuchamos a Juan Antonio Nieto, ¿sí? En su Static 5, de porque Static es en inglés. Él, como le decía? Static, Static 5, Static 5. Static, Static 5. Yo creo que sí, ¿no? Static, Static. 5. Static, o sea. Static 5 de su Static del año 2015. Sí. Y nada, ya dimos toda la data de cómo conseguir la música de Juan Antonio, que es eh, importante, pero es importante porque porque produce cosas que es, que es sí, lo que sí. uno quiere de la música, sí, ¿no? sí, sí. que le produzca emociones o, o cosas así. Sí. Bueno, Antonio Nieto, Pangea también, sí, hay que decirlo. Eh, aquí, entonces, en este Onda Sonora especial donde estamos entrevistando, uh, es una entrevista, es una charla en realidad, no, más no, que una no entrevista no, no, a Javier sí, sí. Piñango y Almudena Villar, Um, y donde estamos también, eh, esto es importante, hay que decirlo, en el medio de toda esta música, hemos escuchado en la primera mitad del programa eh, algunos tracks de El Irreal 10 de Javier Piñango, que será presentado próximamente. Cuando cerremos el programa lo vamos a volver a decir. Muy, para muy que... bien para que quede claro para todos y que vayan todos en masa a, a Cruce. A Cruce. En llenar, a, que, a, la Avenida Narra, que la calle Doctor Furquet colapsada. Todo colapsada para ver tu concierto. <ríe> sí, sí, sí. Ojalá. No. Y ahora qué vamos a escuchar. Esto este a este no lo conocía. Todos nosotros los, los conocemos. Bueno, vamos a, a, a, a otro nombre un poco de referencia, ¿no? sí, Que es Zbigniew Karkowski. Sí. Eh, músico polaco polaco claro que murió hace ya unos años no recuerdo exactamente el año pero vamos eh, pues hará como 10 años o una cosa así Incluso 12 menos. años eh, no lo sé no, no recuerdo ahora mismo sí. pero bueno mmm, un artista súper especial tanto a nivel personal como como a nivel musical muy explorador de, de los sonidos extremos de, de pero también con capacidad y eso lo vamos a notar en la pieza que vamos a oír Eh, para hacer también otro tipo de cosas no solamente, digamos, exploraciones muy radicales en torno al ruido y demás, sino también para, para generar también otro tipo de sonidos y de ambientes ¿no? sí. y bueno, un personaje, como, como ya digo muy especial, que se movió muchísimo, por ejemplo, por Latinoamérica viajó muchísimo por Latinoamérica de hecho, tenía mucho público en Latinoamérica, viajó mucho por Argentina, Uruguay Perú, que es donde murió sí. donde murió Eh, en fin eh, México también, etc ¿no? ya digo, un artista muy especial muy extremo en todos los sentidos y lo que vamos a escuchar es una... Es, es, en realidad es, eh, pertenece a un disco raro que es una edición sueca del año 2000 que eran tres mini CDs que tiene un título eh, larguísimo a ah, esto es largo, que pone aquí? Reverse Direction and Let the Sound Reach Out to You ni más ni menos Y eran tres sedes eh, tres mini cdes como digo eh, cada uno con una duración de en torno a 15 minutos y lo que vamos a escuchar es el tema que iba incluido en ese primer mini CD, Ajá. que esencialmente se llama uno y que tiene ese punto de que también he buscado un poco especial de karkowski que va más allá del ruido y que lo que explora también son los silencios Ajá. y otro tipo de Otro tipo de de ¿No? El silencio en estos contextos no donde sí sí, sí, sí, sí, sí. sí, sí. escasea el silencio. muy muy muy especial bueno. reverse ni más ni más especial. direction and let the sound reach out to you más, dire dirección reversa y dejar que el sonido llegue a ti sí, algo así se puede traducir así <risas> y voy a decir, desde del año es de 2000 algo, y, de, y de una edición de, de ya te digo un triple mini cd sueca es una grabación rara año 2000 y una edición rara, vos tenés eso, ¿sí? Sí, Digo, sí, los, sí, lo... los tres mini CDs, es, es, es, es raro. Raro. Sí, sí, no, es muy raro, pues es en ediciones muy, muy limitadas. Tú eres raro también. bueno, sí, se hace, sí, lo, que se, bueno. se hace lo que se puede. Eso es lo que se puede, <risa> de, claro. Yo llevo muchos años trabajando en eso. En ser un raro, sí, sí, sí, sí, sí por, música rara. Por eso también. como dijimos antes, hay que imitar las raras músicas. ¿sí? Ay, sí, sí, ay, próximamente eso. aquí en Onda ay, Sonora, eso. decimos próximamente. Todo, todo, acaba, cu en... todo acaba cuadrando. <risa> todo... <risa> Vamos a escuchar entonces a Dmiew Karkowski, músico polaco en su Reverse Direction and the Soundrich out to you 1. Es. Aquí vamos. Igniew Karkowski. Pero le dije bien, ¿no? Sí. Se lo voy Reverse sí, sí. polaco perfecto. Perfecto, sí. Sí, sí. Reverse direction and let the sound reach out to you, ¿no? Sí, sí, Dirección sí. reversa y deja que el sonido llegue a ti. Sí. Esto es del año 2000. Sí, sí, es una edición, ya digo, es una edición muy limitada y, y rara del año 2000. Sí, esto sí. es absolutamente electronic, sino no es. Sí, hubo sí, sí otro. Sí, sí. Sí, totalmente, totalmente Todo en el ordenador con Zbigniew es ¿Zbigniew eh, eh, vive aún? ¿Está entre nosotros? No, no, murió hace pues eso como 10 o 12 ah, años claro, ya No partió. recuerdo exactamente, estaba muy enfermo sí. y murió en Perú nada en, que pasó, en, su, ah, en su amado Perú, porque ya digo que, que ah, pasó o sea, a muchas épocas en Latinoamérica. Sí, en Latinoamérica encontró no, entonces creo, un ambiente... Pero también que estuvo viviendo una época en Japón, no sé, era como como ciudadano del mundo. Eh, bueno, indudablemente. O sea, estaba por todas partes. Sí. <risa> Murió en 2013, en diciembre del 2013. 2013. Hace diez años. O como dicen algunos, eh, se reunió con los ancestros bueno pues es una, sí, claro en, en, y en cierto modo yo creo que es lo que él mismo fue a buscar allí <risa> sí. Pú, Pú. absolutamente sí. tenemos un tema más javier sí de los que trajiste Sí, tu... tenemos tenemos para cerrar pues al maestro senakis y en este caso eh, yo que soy muy de música concreta eh, pues una composición de, de, de en realidad la primera composición que hizo de música concreta de ese periodo en concreto de los años 50 que es eh, de amorfoses, que es del mm. 57-58. Es la época que estaba en el GRM eh, con Pierre Schaeffer, etcétera. Y, y bueno, a mí ya digo, yo soy muy fan de todo ese periodo de los años 50 y principios ah, de los 60 huelgas. de música concreta. Ahí estaba también de eh, François Bayle, estaba Parmegiani, en fin, mmm, toda una un grupo de músicos absolutamente alucinantes, ¿no? Y esta composición, que ya digo es la, en realidad la primera composición electroacústica que hizo, es está hecha con es una composición para cinta, en concreto una cinta de dos pistas y es pura música concreta, son grabaciones de trenes, ambientes, etcétera, manipulados por claro. con cinta. Concreto, o sea, musique como dicen los, exacto, franceses, sí. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Vamos a escuchar Diamorfosis? ¿sí? Es, ese es el nombre de la pieza, es una pieza histórica de Senakis, de Rigo. Y está en este álbum Electronic salió, Music. Salió publicada en, en, en un disco que es Electronic Music, que es una recopilación de trabajos electrónicos de él, eh, que se editó en el año 97. 97, claro, a lo largo de los años. Es. Pero este entonces, Diamorfosis, que vamos a escuchar ahora, es de... Eh, está compuesta en, eh, entre comp 1957 y 1958. Claro, o sea, temprana electrónica sí, sí. o así. Yanis Xenakis, arquitecto, músico electrónico, pues bueno, un nombre del renacimiento en el siglo 20, voy a Yanis Xenakis entonces aquí con nosotros en el Diamorfosis presentado por Javier Piñango en Onda Sonora. Oh. Cerramos así este programa con yanis Xenakis, Greek-French, como que leí por ahí, Romanian Born, pone, ah, eso, no sé dónde nació, no, verdad, pero Greek-French, Janis no, no, no claro, bueno. que era Janis en realidad, que es el nombre, pero se quitó la G y quedó como Janis Xenakis cool, Janis, sí, es sí, cool. Sí, sí. La música, sí, es cool. Está bárbaro, está esa zona de los grandes sí, constructores sí. de la música. Lo escuchamos en este diamorfosis metamorphosis uh, de el año habías está, dicho, está compuesto Sin... entre 57 y 58. Es que es increíble, es que hay algunas músicas que de, de toda, músicas, toda entonces... esa época del, sí. del GRM eh, con Pierre Schaeffer. GRM que era el grupo de, de research musical, musical. claro, grupo Exacto. de investigación musical, ¿no? francés trabajando con composiciones para cinta porque básicamente trabajaban eso o sea, con todo el concepto de música concreta y tal y, y hay, hay trabajos increíbles de, de, de esa época y sobre todo lo que había era un grupo de músicos trabajando en el mismo estudio además eh, absolutamente alucinante La creatividad sí, sí. eh así en, en un punto máximo yo creo que es una de las épocas más interesantes interesanten focalizada en Francia precisamente sí ¿no? y, y además como... con unos medios que bueno eran lo mejor que tenían en su momento pero sí. que no ni de cerca están con las posibilidades no, no, de ahora para, para nada pero realmente estaban generando de, de hecho o sea estaban inventando lo que luego ha sido el sampling y todos los sampleado, sí y, y, y de hecho se puede decir que el hip hop de alguna manera viene de la música concreta. absolutamente o sea, absolutamente porque, la... porque es así es ¿no? que si es un punto interesante que habría que hacer un programa entero de eso de bueno, habría que la, toda la herencia de la música concreta y todo lo que eran los trabajos de composición de para entonces, cinta cortando música, pegando manipulando haciendo un reverso y todo eso en la música popular bueno, ese es el punto y eso traducido o puesta en la música popular es una acción Exacto, es una sí, acción sí. sí así que bueno nada cerramos este Maravilloso programa, es que es un gusto estar contigo Almudena y contigo Gracias. Javier no, encantados, encantados Nada, lo pasamos muy bien <risa> sí. De hecho, sí, sí. Te, te, te, te, habría que hacer alguno más, ¿no? César, sí. si, no, si César nos permite no, pues, César está aquí en realidad, ¿no? No se lo escucha, pero está aquí presente César nunca habla, pero es una presencia Es está, una presencia, es una presencia que se mantiene sí, ahí, Es una presencia en que en sombra, es, es el dueño del programa sí, sí, Estamos sí. en Onda Sonora, cerramos este Onda Sonora ...donde tuvimos de invitado a Javier Piñango... ...y a Almudena Villar... ...Javier Piñango presentando su Irreal 10... ...su trabajo más reciente... ...publicado en 2022... ...y donde ya dimos todas las señales... ...de dónde encontrar la música... Sí, ...en Audiotalaya... Y... ...en el pancamp del sello Audiotalaya... ...y luego está la edición física... ...que por cierto... ...cuando presente el disco en concierto en Madrid... ...el 2 de junio, repetimos... Sí. ...en Cruce, calle Doctor Furqués número 5 a partir de las ocho y media con una pequeña presentación previa al concierto a cargo de Almudena y mía explicando un poco todo lo que es el concepto de Real 10 y que ese día además habrá copias físicas a la venta allí en cruce de manera que quien no lo quiera vía bancamp Camp Ya sabe lo que puede hacer. Es ya sabe a lo que una que copia, hacer. con esta cajita de cartón y todas la, las sorpresas que tiene que tiene metidas. Ahí. Es una edición una, de lujo. Unas sorpresas muy bonitas. Una, <risa> bueno, muchas gracias Almudena. Muchas gracias. <risa> gracias, gracias como siempre a vosotros. Y gracias Gregorio, a César. Y, sí, y y muchas gracias, gracias a César. Y tal, claro que, que sí, sí, es sí. su programa. Estamos Exacto. en Onda Sonora. Nos hemos el, de apoderado de su programa, efectivamente. <risa> no, nos ha invitado y se lo agradecemos. Muchas gracias y nada, hasta la próxima